Nosotros como provincia este, ya tenemos un antecedente de una sanción este, internacional respecto de la situación carcelaria de la provincia. Este, ¿El Estado no ha tomado nota de esto o parece ser no, eso? No, no, el Estado no ha tomado nota de, de, de esta experiencia. Hemos vamos casi 12 años con, eh, y, eh, con de la conservación de la Comisión Interamericana, la corte Interamericana sobre las cárceles de Mendoza. Y sin embargo la situación se ha ido empeorando desde el 2004, cuando fueron las primeras medidas cautelares que se dictaron a la fecha, eh, lo único que hemos aumentado es la cantidad de, de personas privadas de libertad, la cantidad de establecimientos, pero no hemos mejorado eh, en nada la situación en la que se encuentran las personas privadas de libertad, no, no hay un plan, no hay una política eh, pensada en la reinfección social, en la posibilidad de eh, que estas personas realmente se inserten en la sociedad Eh, de una manera distinta es eh, cometiendo delitos o sea, y la reincidencia cada vez más alta y, y, y la sobrepoblación y, la y, la, y la, el hacinamiento es cada vez mayor y las leyes que dictan nuestra legislatura son cada vez más respectivas o van camino a, a peorar esta situación y no a mejorar. En este sentido, hablando ahora de la legislatura y todo lo que se están sancionando, este claro, de por medio de lo que atraviesa todo este, todo este debate Eh, lo, o, lo, o lo quieren hacer atravesar este debate es el tema de, de la famosa inseguridad no este y pensando en esta en la inseguridad y lo que por ahí uno eh, siente o ve es que se siguen aplicando los métodos que ya han fracasado con todo éxito dije un amigo mío Exacto, y sí, eh. A ver, bajo el lema de mayor seguridad, se sigue pensando de que asignar las cárceles, llenar a personas, eh, esto va a significar una mayor seguridad para los medicinos. Basta con observar la manera que ha aumentado la población carcelaria y que eso no ha significado una disminución de los hechos de inseguridad, sino todo lo contrario. Este, ha aumentado incluso más la población, en proporción, más la población carcelaria que los hechos de inseguridad en la provincia, y sin embargo, bueno, ahí, ahí está claramente cómo, cómo fracasa esta política criminal que tienen eh, los gobiernos, porque no, no solamente este gobierno, esto, esto viene sucediendo uh -huh. en los últimos tres gobiernos, esta idea de eh, hacer leyes más duras, de eh, evitar las descarcelaciones, eh, evitar las posibilidades de acceso a derechos de, la, de las personas privadas de libertad, bueno, todas estas leyes que se han ido dictando bajo el lema de mayor seguridad, Eh, lo único que han hecho es empeorar la situación en las cárceles y no nos ha dado más seguridad a los mendocinos. Nosotros lo que hacemos cuando exigimos a la Comisión Interamericana eh, su intervención, y exigimos a los gobiernos al respeto de los derechos, lo hacemos pensando también en la seguridad de los mendocinos porque esta gente que está dentro de las cárceles hoy día este, y que lo que está haciendo es solamente aprender de, de mejor manera eh, la, eh, cómo cometer un delito, porque las cárceles hoy siguen para eso, tener una persona encerrada 24 horas eh, en una celda sin hacer absolutamente nada, Eh, lo, no podemos pretender de que esta persona salga mejor de allí se derrotara en la sociedad y fuera de la posibilidad como es Nosotros lo que hacemos eh, o lo que exigimos es la posibilidad de un tratamiento y estamos seguros que al hacer un tratamiento que destinado a trabajo, a educación, para los internos, estamos seguros que va a bajar la reincidencia y va a bajar la inseguridad en la provincia de Mendoza. Claro. Este, ¿Cree que con la visita de, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este... ¿el gobierno irá a tomar notes y se abrirá alguna ventana para, para poder debatir desde otro lado con el gobierno provincial? Siempre son buenas las visitas de, de organismos internacionales a la provincia porque de alguna manera eh, el gobierno pone bueno, en la agenda esta temática, el gobierno se ve obligado a pensar algún tipo de propuesta, de solución y se ejecutan algunas mejoras. Da el solo hecho de saber que Vina Mendoza hemos logrado que en los penales se saque la basura que había de muchísimo tiempo, se limpien las, las cloacas de los penales, este, las aguas servidas que habían ahí y, lo, y el olor na, nauseabundo. Ya por el solo hecho de que viene hemos logrado que se haga eso, que se pinten algunos pabellones que estaban destruidos. Este, bueno, ya, ya, por lo menos en este sentido ya sirvió la visita porque hoy los penales al menos no, no, no hay ese olor nauseabundo que había hasta hace dos semanas atrás. El gobierno sabiendo que venía el presidente de la Comisión Interamericana mandó a limpiarlos algo que debería suceder todos los días sin necesidad de que venga alguien de afuera para que lo hagan, pero bueno, ya sirvió para esto menos. Y después sí sirve, yo creo, porque el gobierno de alguna manera va a mostrar algún plan de obra, de mejoras, de algunas políticas que se están ejecutando, que son buenas, pero que no alcanzan a solucionar el problema de fondo, que el problema de fondo es cómo hacemos para evitar que las personas lleguen al penal. Este, esta es la parte que el gobierno no piensa el gobierno está pensando en cómo hacer para construir más plazas, más cárceles y, y la solución no puede seguir siendo construyamos más cárceles, tiene que ser otra la solución tiene que ser evitemos que la gente llegue a, la a las cárceles pero sí. bueno, es, es todavía un pensamiento bastante difícil de, de lograr dentro de los políticos mm. hoy día ¿eh? sí. hoy día y en el pasado también ¿eh? no seguro este Igual, este no deja no dejamos de sorprendernos, nos estamos mirando con mi compañero a través del vidrio, sacar la basura, se saca la basura porque sí. viene la OEA, o sea... Sí, sí, sí. Bueno, cuando entra a las cárceles, siempre a los costados, ve cómo se va juntando la basura y que vienen cada tanto los camiones y se llega a una parte y queda a otra parte, están las bolsas de residuos, la... bueno, todo lo que queda después de una visita... Este... Y, y nada, y tienen ahí los internos que podrían tranquilamente estar haciendo la limpieza de los lugares y no, lo, no los aprovechan no lo dicen, o sea, es la, es la falta de política absoluta, hasta incluso en las condiciones de los mismos penitenciarios que están trabajan a, a allí todos los días ellos podrían pensar en sus condiciones laborales si no quieren pensar sí. en el interno este, pero bueno, ¿no? hay, hay como un olvido absoluto de lo que pasa allá adentro y una, un des, desinterés absoluto de, de las condiciones de de, de adentro y bueno Eh, terminan pasando estas cosas que si lo viene alguien de afuera no, no, se, no se llevan adelante. ¿no? Claro, es eh, eh, eh, realmente porque... A ver, para para meternos en el debate porque que tratan de ponerlo binariamente porque cuando uno sale a, a poner estas cosas sobre la mesa te dicen eh, ¿qué querés, que vivan en el Sheraton, en un hotel cinco estrellas? Pero no, este no es la contraria, es sacar la basura, estamos hablando, no estamos hablando del Sheraton. No, no, nosotros estamos hablando de eh, evitar la indignidad como ser, como seres humanos. No estamos pidiendo que tengan una almohada mejor y que tengan un colchón de dos plazas, tres plazas, lo que sea. No, no, estamos pidiendo que se evite la indignidad. Es, es indigno las condiciones en las que están, ni siquiera los animales pueden vivir en esas condiciones, este, menos personas obviamente nos no, no duele las condiciones en las que están hoy los animales del nuestro zoológico de mendoza y a muy pocos metros de allí están en peor situación personas este, y, y bueno no, no, y eso no nos preocupa al menos para bueno, la gran mayoría social parece que no le preocupa pero eh, a nosotros sí eh, y a nosotros nos interesa que estas personas más allá del delito que han cometido más allá de la condena que tienen que cumplir y que nos parece fantástico y ya tienen que cumplir este entendemos que tiene que cumplirla en condiciones dignas, entendemos que tiene que esto significar para el Estado una posibilidad de darle a esta persona una una herramienta o algo para que cuando salga de las cárceles el delito no sea una opción. Este, cuando salga de las cárceles pueda trabajar, pueda continuar con sus estudios, pueda estudiar, este algo. Pero no no es esta indignidad en la que están hoy viviendo. Claro, esto está... Eh, creo yo, oh, a ver, por favor, eh, pido corrección en todo caso. este Yo lo que veo es, es, todo surge a partir de esta frase, que se pudran allá adentro. Exacto. Con una bueno, cuestión... Se La verdad que esa frase es muy... Es literal en, la, en las cárceles, de claro. Se están cubriendo... Bueno, hoy día y hace ya varios años vine de esquí. Se están cubriendo. O se están viviendo en la basura. No tienen un sistema de salud que los contenga. Este... Hay, eh, se han visto casos este, de carna entre la cárcel, algo que parecía que estaba erradicado totalmente eh, bueno, no, miren enfermedades extrañas, están todas dentro de la cárcel por las condiciones en las que están eh, eh, eh. y además el, el mismo encierro que no solamente están en condiciones indignas sino que además tienen que soportar eso durante encierros a veces casi 18 horas en de la celda celdas, que son 3x3 y ahí hay en algunas celdas hasta 8 personas sí Eso, eso es lo que nosotros marcamos y eso es lo que señalamos y eso es lo que nos interesa que la Comisión interamericana venga a ver y señala al gobierno provincial y al gobierno nacional la necesidad de cambiar esto, no podemos seguir nada. Claro, claro, porque que lo porque después le exigimos a esos mismos seres humanos que salen de ahí, de Bolón Surmer, de Alma Fuerte que sean eh, derechos y humanos. Sí, <risa> claro, es imposible, eso, salvo que sea un, este, un robot que puedas cambiar su cerebro cuando salga a la cárcel, o a cambiar todo lo vivido allá adentro, eh, es imposible que, que un ser humano se reinserta en estas condiciones. No, no, hay, no, hay forma, no, hay, no hay forma alguna cuando vive una violencia permanente, este, cuando vive en condiciones totalmente indignas, cuando está en un encierro total, cuando no tiene ninguna actividad, no puede hacer absolutamente nada. Bueno, eso es imposible pensar en que esta persona en estas condiciones se reinserta a la sociedad y no vuelva a cometer un delito. Eso Este, yo creo que hoy hoy como social eh, tenemos una inseguridad bastante baja teniendo en cuenta la fábrica deincuenta que estamos que estamos financiando sí. este, así que bueno, no sé qué es lo que va a pasar en un futuro con toda esta gente cuando empieza a recuperar la libertad en las condiciones que han cumplido su, su condena. Claro, porque no es solamente a largo plazo, es inmediato, debería ser ya las cosas, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Pero bueno, eh Hay dinero para la obra, y hay, hay dinero para construir más cárceles, pero no, no hay un plan pensado para qué hacemos con estas personas mientras están cumpliendo su condena. ¿no? Pareciera que todo se limitara a un tema de espacio. Es cierto, el tema de espacio es un problema también, pero acá no, no, no alcanza con cumplir con que hayan dos personas por celda como debe de hacer, sino que es necesario que esas dos personas por celda tengan la posibilidad de ser un taller, tengan la posibilidad de ser un trabajo, una capacitación a un estudio, la mayoría de los presos, hoy el 90% de los presos no ha terminado la escuela artilaria. Sí. Entonces, eh, esto te, te muestra cómo gente que no estuvo nunca ni siquiera inserta en un mercado laboral regular, no, nunca estuvo inserta en la educación pública mendocina, y que termina ahí en la, en la cárcel, y que puede ser la cárcel la posibilidad de eh, lograr estas herramientas que no, no les dio la sociedad cuando estaba en libertad. No le, entonces eh, debería estar pensada la cárcel de esa manera, darle la posibilidad de que estudien, darle la posibilidad de que trabajen de que de que puedan capacitarse en alguna, en alguna tarea, en alguna profesión este, hmm. pero bueno, eh, estamos todavía lejos de eso Bueno, esperemos que la visita de la OEA nos acerque un poco más, ¿no? Ojalá que sí, ojalá, yo creo que sí yo creo que va a ayudar Siempre, ah, son, disti son ah, distintos apoyos que van ayudando a que se piense que se mejore algo, ¿verdad? Como te decía ya el hecho que han sacado las basuras de los penales, han limpiado los penales, han pintado algunos algunos padrones o arreglado algunos padrones que se destruidos destruido. Este, me contaba el, una docente ayer de, de, de San Felipe que habían desratizado la escuela de San Felipe, una escuela que obviamente no alcanza para la cantidad de internos que hay, pero eh, que son unos, unos, unos módulos muy pequeños, pero tenían eh, tenían razas y que, bueno, gracias a la visita de la comisión, habían desratizado. Mm. Eh, eh, esto esto al menos, en este sentido, ha servido, por eh, algo que ellos venían reclamando hace rato, que desratizar, eh, bueno, gracias a la visita, eh, habían desratizado hasta hace Así que, wow eh, ella estaba contenta acá, por lo menos con eso, de poder dar, dar clases eh, a muy pocos alumnos, porque tienen, es muy chiquito el lugar que tiene. Eh, pero por lo menos iba a poder dar clases sin, sin miedo de, de que pasara una rata o, que, no sé, o alguna enfermedad vinculada con una rata.